Claro, y como todo tiene que ver con todo, ya tenemos en línea a Sebastián Saborido, quien fue campeón con Libertades Unchales eh, de la Liga Argentina. Ahora estará compitiendo en la Liga Nacional y tendrá un desafío sumamente importante, que es la competencia de la Liga Sudamericana, así que ya lo puedes saludar a Sebastián Saborido. Ahí está. ¿Cómo te va, Seba? ¿Qué decir? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Aquí estamos. Terminando de entrenar. Bueno, bárbaro, me alegro mucho. Eh, la verdad, Seba, todo muy rápido, ¿no? Seba y Sebastián Saborido, con quien estamos hablando. Digo muy rápido, porque hace un año atrás, o menos, mejor dicho menos, uno de un año porque terminó la temporada, estaba tratando de ascender con tu equipo, y él por hoy, ya con ese equipo de libertad, al haber ganado el Super 4 y al haber ganado después la segunda división de la Liga Argentina... Vas a ver competencia continental, vas a jugar ni más ni menos en la Liga Sudamericana. Realmente es, es increíble, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, en lo personal, como como motivación, como desafío, es algo increíble, impensado eh, hace un año, como vos decías. Este, y para el club, a nivel institucional, eh, la vuelta a una competencia internacional de un Eh, club que históricamente ha participado, incluso ha ganado la Sudamericana, eh, entonces también hay una motivación extra, más allá de que eh, todos conocemos cuál es la realidad presupuestaria de libertad para afrontar esta Liga Nacional, somos conscientes de eso, pero tenemos esa motivación también para trabajar junto con el plantel, para prepararnos lo mejor posible y, y poder afrontar estos desafíos. Eh... Hablás de presupuesto, este, la verdad que hiciste un gran trabajo conjuntamente con... porque lo uno al presupuesto? Porque Libertad se baja de la máxima categoría por un tema político interno, por un tema de presupuesto también, todo tiene que ver con todo, todo va de la mano con una cosa y la otra, eh, hacen un esfuerzo, arman un equipo competitivo, eh, venden la plaza en, una, en un dinero importante... Entra ese dinero a la cerca del club eh, Vos te arreglas con, con un plantel este Un mix entre jugadores decisivos para la categoría Y chicos del club Ascienden, recuperan la plaza O sea, se dio todo redondo Para que Libertad, hoy Con una economía sana Con una este, en, en, en un estado político institucional Mucho más tranquilo que en aquel momento Que se debatía entre el fútbol y el básquetbol Con asambleas de un lado o del otro En cara en esta temporada ¿Y con qué expectativas? no Porque no es lo mismo jugar la Liga Argentina eh, Que jugar la Liga Nacional Había cuenta de cómo se estaban armando los planteles Y por otro lado también este, Teniendo en cuenta la diferencia Económica en el armado de esos equipos no Sí, por supuesto eh, Pasó todo muy rápido Exactamente como vos lo contás eh, Los objetivos de libertad eh, A priori no eran volver De la forma en la que se volvió indudablemente se alinearon un montón de cuestiones, este, Libertad se había preparado como para estar dos o tres temporadas en la Liga Argentina, acomodar un poco todas las cuestiones, tanto las políticas como las económicas, y, y después intentar volver, porque eh, Libertad es un histórico de la Liga y siempre quiere estar ahí, pero bueno, las cosas se llevan rápido, mucho más rápido de lo que todos pensaban y... Eh, también está la decisión eh, importante, de, de dirigencial de decir, bueno, volvimos a la Liga Nacional y con lo que podemos tener en el presupuesto, encargar la competencia deportiva lo mejor posible y, y bueno y ganar o perder dentro de la cancha ¿no? lo cual me parece que, que está bueno y obviamente después eh, nosotros tenemos este compromiso con lo que se tiene en la billetera, se armó un plantel, eh, me parece, con, con gente joven, con, con chicos eh, con hambre de demostrar de que pueden jugar la Liga Nacional, alguna algún premio para eh, un par de jugadores de la temporada pasada de poder estar en la Liga, y, y bueno, ¿no? Y la experiencia que tiene eh, Marcos Agliette y Juan Cangelosi, eh, el armado de este plantel, que bueno, hoy la verdad que tenemos un montón de dudas con esto que pasa con... ...el dólar y, y cómo coronar el equipo con, con el tema de los extranjeros... ...que obviamente es una preocupación grande para el presupuesto de libertad. ¿No, eh? Sebastián, teniendo en cuenta lo que decías vos justamente... ...el tema de, de la situación económica... ...cómo está afrontando el club esta situación... ...sabiendo que ya tienen confirmado su extranjero... ...que va a estar prevista su llegada para eh, la segunda semana de septiembre... Eh, ¿Va a ser así? ¿Ya está contratado? ¿O la situación económica puede hacer que eh, la contratación de este extranjero varíe? mira hoy nosotros, eh, ayer con, con lo que pasó con el tema del dólar en movimiento, hubo algunas reuniones entre la gente de la subcomisión de basque eh, algunos mensajes eh, para ver eh, qué decisión se iba a tomar con respecto a esto obviamente que se va a esperar a último momento la, la idea es Eh, poder contar con, con el extranjero, que es Calil eh, Kley, eh, para afrontar el, el Super 20. Nosotros teníamos en, en carpeta la posibilidad de sumar un segundo extranjero eh, al equipo eh, para afrontar la Sudamericana, pero bueno, ahora estamos un poco en standby by esperando a ver qué es lo que pasa con esto, y obviamente la apuesta nuestra va a ser sin sí, intentar que, que venga este extranjero que tenemos eh, ya cerrado, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cómo sigue el camino de libertad? Tienen confirmados dos cuadrangulares amistosos, luego, una, más allá obviamente del Super 20, una cita sumamente importante como la Liga Sudamericana. ¿Cómo visionás, cómo ves este camino de libertad en estas nuevas competencias, no? Eh, con respecto al, al, al Super 20, bueno, nosotros eh, vamos a, a tomar el Super 20 como como un poco de ensayo, de error, probar cosas... Eh, eh, ver eh, o estaba puesto dentro de los objetivos no ver cómo funcionaba el equipo para ver de qué manera podíamos potenciarlo o no con, con el extranjero como te comentaba recién extra y a, prepararnos lo mejor posible para el objetivo que es en la Liga Nacional tratar de sostener la libertad en la máxima categoría así como el año pasado se dio esto de traer la libertad a, a donde merecía que era un poco el discurso de los jugadores Eh, nuestro objetivo esta temporada es, es sostenernos, así que eh, trabajar absolutamente para eso Y el tema de la Liga Sudamericana que es una motivación extra eh, eh, Prepararnos para ir a jugar con, con Flamengo, con Varejao, enfrentar a Bali Bueno, eh, que voy a, a hablar de, de, de lo que nos va a tocar Que para todo este grupo de jugadores jóvenes es una gran motivación Ni hablar para nosotros como cuerpo técnico, ¿no? Eva, bueno este terá saber a ver que, que no sé qué hablaste con Enzo loco con algún dirigente más este con el tema de los de los extranjeros que va a pasar ahora porque imagino que con esta incertidumbre que hay realmente el, el país en crisis eh, armar un contrato en dólares por más barato que sea hoy estamos hablando de un dinero importante y, y, y sin tener un techo no realmente eh, decir bueno este eh, contrato por Un, un polar, pero sé que pago tantos pesos, eh, y hoy no lo sabemos, ¿no? Claro, sí, bueno, justamente eso es lo que se charló ayer en, en su comisión. Obviamente que Enzo me transmitió estas inquietudes, y, y bueno, somos conscientes, ¿no?, de la, de la realidad de, del país, y obviamente la realidad de libertad. Eh, y, y, y nada, nos queda esperar, esper, ver cómo evoluciona todo esto, Nosotros tenemos una base importante de jugadores nacionales, obviamente que no nos va a alcanzar para afrontar los compromisos, ¿no? porque era importante también eh, ver con qué fichas extranjeras contábamos para potenciar a, a, al equipo, pero eh, por lo pronto te digo esto, ¿no? estamos con, con todos los nacionales, que son eh, varios, eh, un buen grupo de juveniles y habrá que eh, afrontar lo que venga Este, si no se soluciona el tema de, como vos decís de los contratos en dólares eh, afrontar la competencia eh, lo mejor que se pueda bueno, lo mejor para lo que viene este, que no, que no, que es lindo porque eh, pensando que hace un año estaba jugando la Liga Argentina y que de a poquito se dio primero el Super 4 después se dio este, ganar el torneo eh, el visitante Y ahora tener la chance de, de jugar por la Liga Sudamericana eh, Y arrancar el Super 20 y la Liga Nacional Es un, un buen retorno para Libertad Que ya supo de, de ganar la Liga Nacional de Básquetbol Y también la Liga Sudamericana Lo mejor para lo que viene, Seba Y que tengas una buena temporada Tanto vos como Libertad ¿no? Bueno, muchísimas gracias Y, y nada eh, eh, sí, Disfrutar en este momento Me parece que eh, lo estamos haciendo Por lo menos nosotros desde nuestro trabajo y el grupo de dirigentes que apostó por eh, por nosotros el, el año pasado y bueno hoy también está más allá de todo el tema económico disfrutando de este momento de libertad abrazo enorme ¿eh? abrazo bueno la palabra de...